Eh, tuvimos una reunión el viernes por el tema de las licencias de los trabajadores de la 1279, eh, en esa reunión con el Ministerio de Salud, la, el Subsecretario de Salud y el Secretario de Trabajo de la provincia, eh, desde ATE manifestamos la necesidad de que se convoque una reunión para resolver el tema de la situación contractual de los compañeros monotributistas y artículos sextos del de salud, eh, la respuesta fue verbal, eh, esperemos que esté en el acta, que estaban analizando qué salida, qué solución le daban a esta situación eh, y nada más. O sea, no hubo una respuesta concreta a, a, a una reunión, a una reunión de aproximación de partes para para que los compañeros y compañeras escuchen de parte del Ejecutivo Provincial este, la propuesta que tienen para darnos, o qué solución, o qué es lo, en qué están trabajando. Ellos dicen que están preocupados y trabajando, pero no sabemos en qué. Este, esto lo transmitimos ahora hace un ratito en breve en la reunión de Zoom que tuvimos con los compañeros y compañeras este, precarizados de la provincia, eh, del, del, del dependientes del Ministerio de Salud, así que bueno... Este, este miércoles volvemos a concentrar en la explanada de Casa de Gobierno, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, ya va a ser 40 días que los compañeros vienen manifestándose, sin tener ninguna respuesta oficial concreta al pedido de este, una reunión para, eh, para que se escuche su reclamo y, y, este, y haya este, un planteo Concreto por parte de la patronal, por lo tanto, este, este miércoles volvemos a este, concentrar en la, la explanada de Casa de Gobierno. Eh, empezamos a concentrar a partir de las nueve y media de la mañana para ya a las diez y media de la mañana tener, este, estar realizando la conferencia de prensa.